Nicolás Lantos Juan Manuel Estrasburguen La Hora Pulenta Nacional Rock 93.7 Señoras y señores Con ustedes Toulouse Yo sé que nunca tengo ideas te muy claras Y siempre poco el tiempo para elegir Por ese el hijo no Inside Vamos a hacer acá un blues que lo va a cantar mi amigo Fede. Amigo y compatriota. <ríe> Argentino, Pero... bostero y peronista. nueva ahora. porque Estos dos fueron temas de nuestro disco El Círculo Vital. Así que primero paternal, después un reflejo. Ahora vamos a hacer una canción que se llama Los Mercenarios por ahora y vamos a tocarla. Esperamos que les guste. Aí vamos. Toulouse en vivo en la Hora pulenta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Y por la invitación al Festi, sobre todo, que ya es un Festi que está muy aceptado por la gente. Ya la gente va siempre a festejar. Tiene un espíritu de hermandad que nos gusta mucho. Y gracias por invitarnos, realmente. Recordemos que Toulouse va a estar abriendo la primera noche del próximo Festi Pulente. Esto va a ser el viernes 16 de mayo en el Zaguán. Después va a tocar el Festival de los Viajes, Buenos Muchachos, y Olfa me acorde en la primera fecha. Y están acá los chicos, un par de chicos de TikTok que vinieron a saludar, y que van a estar al día siguiente, el sábado 17, junto con las Bodas Químicas, Buenos Muchachos de nuevo, y El Perro Diablo. Así que, y además van a estar el sábado que viene tocando acá, en La Hora Pulenta. Exactamente. Para nosotros también es un gusto que ustedes estén acá. Un placer enorme. Eh, acá fue el primer recital donde dieron en La Hora Pulenta, que es muy recordado. Y ayudó mucho para, para este presente. Muchas gracias. bueno, muchas gracias, gracias, bueno va, eh, ¿Seguimos tocando? Vamos Lo a... que quieran. Eh, Hacemos otra de las nuevas. Porque ya es como que... Tenemos ganas de tocar los temas nuevos. Círculo vital, recordemos que se consigue en... En los shows. Muy bien. Quizás <risa> en la vida inmortales... En Rock and claro. Freud también. Rock and Freud? Sí, en realidad en las disquerías, más que... En las que están todos los discos, viste, de Landers. Sí, las la clásicas ya... de Landers. A las la que vamos nosotros. Aquí. aparece. Muy bien. Bueno, vamos a hacer... Eh, sí. ¿Cuándo va? El, el más nuevo. <risa> que son tan nuevos los temas que casi no tienen nombre. No en ondes chama de paz See you Toulouse en vivo en la hora Pulente hicieron este programa Adrián Viña en la producción hoy es que nace en la operación técnica Hernán Abella haciendo sonido acá en el estudio. Recordemos que en la semana, el martes, va a estar el ristal entero nuestro blog de ahí lo vamos a replicar en Facebook, en Twitter para que lo puedan volver a escuchar, disfrutar de este gran momento los dejamos entonces con un tema más de los chicos de Toulouse, a quienes les agradecemos muchísimo que hayan venido lo mismo Bravo, que a Fernando Antropoética que nos dio la entrevista, a los chicos de TikToker que vinieron a visitar y a todos ustedes por escucharnos nos reencontramos en una semana por la... el mismo Vaticanal y a la misma batiora, quédense que acá en... Llega sucio, no el rock. llega sucio Pop nos vemos el viernes en el festival entra en el Sabuán, temprano eso Siguen sí, temprano al festival. Tempranito, que el Festi siempre es, es puntual, ¿eh? Claro. Lo recordamos. Sí, aparte sabemos que está en el espíritu del Festi, que la gente venga temprano sí. y que escucha todas las bandas. Exactamente. Eso es algo muy bueno. Bueno, las manos para todos ustedes, ¿eh? Verás siempre esta tristeza, este mundo no podrás saber, solo mira que tu sol se plancha y se ve, este mundo no saber, cuatro